Primer Congreso Internacional de Asentamientos y Barrios No Regularizados. Cristina Cañete, integrante de Sangre Barrial Protagonismo Vecinal, comentó los objetivos del Congreso La Montaña Cabanza, que, que se está llevando a cabo en Ushuaia y servirá para debatir propuestas y dar soluciones concretas al derecho de la tierra, vivienda digna y el hábitat. El objetivo en sí es poder... Eh, primero que nada debatir y poner en común esta problemática que se viene generando a nivel nacional también eh, realmente la desigualdad es muy grande y cada vez el problema de la, de la tierra y lo habitacional este, viene creciendo, pero bueno, un poco esa es la idea también, ¿no? El intercambio de experiencias y saber bueno, poder unificar también criterios y y esta mesa nacional que, que pretendemos conformar, armar un documento que después se lo vamos a hacer llegar y bueno, de ahí ir viendo las probables soluciones, pero también comprometer A, a las autoridades que también se le han dado invitación, se han dado curso, a um, autoridades nacionales, provinciales, eh, ese es un poco el espíritu también, ¿no? incluso no es solamente tener los servicios y la casa, sino que también acceso a la salud, a la, a la ciudad, al transporte, al medio ambiente, a la naturaleza, espacios de recreación, la, la, lo cultural, los derechos humanos, todas las temáticas que estamos hablando.